En la guinagüeta, un barioto de fumetas, encanta la guilón y c o la c a l de verdad. e r o n í a e r o n í a e r o n í a lo que tú quieres, guarda, heronía, e r o n í a lo que tú quieres, guarda, e r o n í a e r o n í a e r o n í a lo que tú quieres. Es un pico, es un pico, es un pico. Es un pico lo que tú quieres, bueno, es un pico, es un pico, es un pico lo que tú quieres. Es un maco, es un maco, es un maco lo que te m a r g a Chori, es un maco, es un maco, es un maco lo que te m a r g a Chori, es un maco, es un maco, es un maco lo que te m a r g a Ya se la l l e v a fulao Que se ponga, que se ponga, la voz del palma, que, se ponga, que se ponga, la voz del palma, que se ponga, que se ponga, que se ponga, la voz del palma.